A la concejala Carola Patané del PRO, que está en línea y para hablar un poco del trabajo que están realizando en el Consejo deliberante. ¿Cómo está Carola? Buen día. Hola, Mar. Buen día. ¿Cómo están? Bien, bien. Aquí estamos junto, a Fabricio Lucio, para compartir esta charla. Eh, queriendo saber un poco, bueno, sobre los proyectos y el trabajo que están realizando este, como concejal, Carola. Sí, bueno, Mar, bueno, nosotros siempre estamos en contacto y como te dije la otra vez, nosotros seguimos trabajando desde enero, hemos presentado algunos proyectos en relación a eh, el cuidado de las calles, el mantenimiento, la gente se queja bastante sobre, sobre el tema, como vemos en los medios todo el tiempo están pidiendo que, que se reparen algunas calles o que se entosquen otras, las que no llegan a tener pavimento, así que hemos presentado unos proyectos en relación a eso, presentamos un proyecto... De um, un pedido de informe que le hacemos a Br Bramatología porque tenemos reclamos de vecinos de si los controles se realizan en las zonas de, um, que no sean céntricas únicamente, sino en los barrios, en las despensas, en los comercios más chicos, porque por ahí se encuentran que llegan a las góndolas y tienen algunos eh, productos vencidos. Así que ese, un pedido de informe que entró la, la semana pasada. ¿Han tenido respuesta, Carola, sobre eso? No, ese en video? realidad. Todavía no hemos tenido sesiones, o sea, todos los proyectos que presentan todos los concejales eh, ingresan y se van a hacer tratados en la primera sesión. Así que son proyectos que están presentados y que cualquiera puede ir al consejo y los puede ver. Todavía no hemos tenido, no bueno, hemos sesionado, ¿verdad? Y eh, estamos trabajando en un proyecto que es tratar de eh, volver a tener la figura del placero. También esto es pedido por la gente eh, que vive en más en los barrios, porque sabemos que los parques de la, del centro están hermosos, están cuidados, la gente los disfruta, pero bueno, nos encontramos con placitas que por ahí no tienen todos los cuidados y bueno, queremos ver si podemos traer nuevamente la figura del placero. Uh -huh. Carola, buenos días, Fabricio te saluda Hola Fabricio, ¿cómo estás? Bien, eh, uno de los temas recurrentes en este verano en el Consejo Deliberante fue el tema de seguridad, ustedes estuvieron siguiendo la agenda de cerca, ¿verdad? Sí, así es, lamentablemente, eh, yo ayer pensaba, yo como todos saben no soy de la barría de... ...nací en Chillar y hace seis años que vivo en esta, en esta ciudad... ...que para mí, para mí es como mi ciudad... Eh, ...tanto para mi familia también... ...y cuando nosotros llegamos estas cosas no ocurrían... ...no te estoy hablando de 20 años, te estoy hablando de seis años... ...si bien había delitos, había inseguridad... ...no es lo que se está viviendo ahora... ...la verdad que lamentablemente para todos los olavarrienses... ...es una, una situación bastante angustiante... Y desde el Consejo sí lo hemos seguido, eh, la, tuvimos varias reuniones, eh, asistimos a la reunión posterior que se hizo en, en el despacho del Intendente, donde, nos convocó a, ah, donde nosotros pedimos y él accedió a una reunión con todos los presidentes de los bloques, ahí nos contaron un poco cómo había sido la reunión que habían tenido en La Plata, y posteriormente nos hemos seguido reuniendo en el Consejo y hay una Comisión de Seguridad a la cual yo no integro, pero sí puedo ir de oyente, donde se, cada bloque presentó una serie de preguntas, algunos más, otros menos, eh, para poder unificar un criterio y mandar ese pedido, ese, esas preguntas a, a los ministros. La idea es que con esa información que ellos nos puedan mandar, obviamente la que puedan mandar, porque no, se puede, no todo lo que nosotros pedimos seguramente llegue, es ver qué se puede hacer desde el Consejo, desde qué manera podemos legislar y hacer algo por el tema de la seguridad en la ciudad de la Barría. ¿Crees que se puede hacer algo desde el Consejo, Carola? Mira, deberíamos... Esto es un trabajo que recién comienza y, y va a llevar un tiempo. Hay que ver qué información ellos mandan y en función de eso, qué nosotros podemos pedir eh, desde el Consejo Deliberante. Como todos saben, estamos bastante limitados con el tema de seguridad. Pero me parece que es un buen comienzo... Eh, poder eh, mandar las preguntas poder mandar las inquietudes poder eh, tener la recepción de ellos y, y ver qué se puede hacer la voluntad está, están todos los bloques comprometidos han asistido todos los bloques se armó la comisión de seguridad eh, me parece que es un paso muy importante uh -huh. eh, otro de los temas que, que ha tenido en el verano una, una importancia eh, digamos trascendental durante, durante la discusión y demás fue el tema de eh, las comisiones, ¿no? eh, los bloques opositores pujando para, para poder conformarlas, el oficialismo diciendo que eh, es eh, casi eh, ilegal conformarlas antes de la primera sesión ordinaria del año. ¿Cuál es la postura del PRO? Nosotros enseguida nos pidieron, eh, bueno, como, como todos saben yo soy, estoy sola en el bloque, o sea que para mí es mucho más fácil eh, me, me dijeron en qué comisiones quería estar yo presenté eh, las, tres, las tres comisiones, y así lo hicieron el resto de los bloques. Sí, es verdad, no están conformadas, eh, el oficialismo tengo entendido que lo va a hacer el primero de abril, como, como así lo indica, eh, pero bueno, eh, igualmente eh, los bloques están trabajando, lo que no nos podemos es reunir, eso sí, es verdad. ¿Esto complica la, la actividad legislativa? digo ¿Notás que se podía haber hecho alguna sesión y, que, y no, se, no se ha concretado por no tener las comisiones? Sí, nosotros si se hubiesen conformado podríamos estar reuniéndonos, eso es verdad. Eh, de todos modos me parece que también está en cada, en cada bloque en seguir trabajando. Se frena un poco, sí, porque hay, hay cosas que se tienen que tratar en, eh, en las comisiones, es la única manera para que después puedan ser tratadas en el recinto. Pero sí, la realidad es esa. El resto de los bloques ya presentaron a, a qué comisiones van a, a pertenecer y falta solamente el oficialismo. Vos sabés, Carola, que hemos hablado con eh, otros concejales, eh, opositores, oficialistas, eh, Bueno, y hablamos de un, este, un año por ahí complicado para el Consejo Deliberante, porque, bueno, nadie tiene mayoría, y en el caso tuyo, con este, este bloque unitario, eh, va a jugar un papel preponderante, seguramente más de una oportunidad, ¿no? Sí, la otra vez está, eh, estuvimos hablando del tema también, Omar, y yo te decía que sí, que va a ser un año duro y por ahí también para los que tienen eh, los que por ahí el oficialismo que venía teniendo siempre mayoría este año va va a tener que, que hacer alianzas internas y como el resto de los bloques para que puedan sacar salir proyectos importantes de todas maneras nosotros hay tres bloques que somos que son unipersonales y esos van a ser tres votos que van a definir muchas de las de las votaciones en el recinto eh, eh, lo, la, lo bueno es que es un consejo diferente exacto eso está está tan atomizado que ese que va, esa es la el desafío verdad a ver cómo cómo podemos hacer para que salgan la mayor cantidad de proyectos posibles. me parece que con voluntad y responsabilidad como lo digo siempre se puede lograr uh -huh. eh, carola no no puedo dejar de preguntarte por la noticia que se conoció en el día de ayer eh, que fue, la noticia se conoció posteriormente a que pactáramos esta nota, pero bueno, ahora tengo que, que preguntarte realmente eh, cómo repercute en el PRO o personalmente en vos esta, este anuncio de, de Julián Abad, que prácticamente está anunciando que, que, que se alejaría de la actividad pública, incluyendo la actividad política partidaria en el PRO. mira eh, primero que es una decisión personal de Julián, y con todo respeto te lo digo, eso deberían hablarlo con él. Nosotros ayer hubo una reunión que, es una, que se hace cada 15 días, yo no pude asistir eh, por cuestiones personales, pero bueno, obviamente estoy al tanto de lo que se habló en la reunión. Julián desmintió que se va del PRO eh, lo que sí está pasando que fillo estaba eh, en conocimiento está pasando un momento eh, de estrés viene mucho cansancio y lo que le sugirieron es que eh, afloje un poquito uh -huh. entonces va a seguir en el PRO por ahí no tan expuesto que es lo que nos, nos dijo por ahora hasta que se recupere y bueno, eh, para del 2011 estar entero ¿verdad? Uh -huh. eh, Las fisuras que alguna vez se habían eh, hablado en el interior del, del partido ¿están subsanadas o nunca existieron? La fisura no, siempre, o sea, por, gracias a Dios somos todos diferentes y pensamos todos diferentes y siempre hay alguna cosa, pero eran, fueron cosas que surgieron ahí y terminaron ahí, lamentablemente se hicieron públicas, y digo lamentable porque la verdad que no, no ayuda a nada, ¿no? no se construye nada desde ese lugar, desde el, desde el chusmerío, desde el, me dijo, no me dijo, pero no, no, está todo bien, nosotros seguimos trabajando, es un año muy, bastante duro, estamos mucho más armados, hay gente nueva, gente joven que se ha acercado con ganas, eh, desin desinteresados o sea, por militar y, y creer en el proyecto de Mauricio, así que vamos a, a estar trabajando fuertemente con eso. Al, me Perdón. al menos en primera instancia, entonces, por lo que entiendo, Carola, eh, Julián Abad sigue siendo, por ahora, eh, uno de los candidatos a intendentes que podrá ofrecer el PRO en 2011. Sí, por supuesto, él no ha manifestado lo contrario, te repito, ayer a las ocho y media de la noche hubo una reunión donde él... Eh, sí dice que se estaría yendo de la Cámara y de la Sociedad Rural Pero no, estaría no va a dejar el PRO Va a estar un poco más tranquilo Con menos exposición hasta que se recupere de, de esta situación de estrés que está pasando Pero sí, él es el presidente del partido Y nosotros estamos con él, obviamente Bueno, partidos, Carola, y desde... y Vamos a estar con él en el 2011 Si él quiere, ¿no? Por supuesto uh -huh. Carola decía, y desde la red de mujeres del PRO ¿Cómo, cómo está el trabajo? Eh, es un proyecto muy lindo que está a la cabeza de, la, de sí, la licenciada y diputada Gladys González, ella está a cargo, es la responsable a nivel nacional, estamos armando una red de mujeres, eh, la, vez que, la primera vez que nos reunimos dijimos, ¿por qué una red de mujeres? Y bueno, creemos que eh, somos un aporte importante y diferente en esta sociedad, eh, y mmm, se acercaron mujeres, no sé, que no están en la función pública, que son amas de casa, que trabajan con tercera edad, que... Muchas que dicen, no, yo me quejo desde la cocina de mi casa cuando miro la tele y, y la verdad que no hago nada, entonces quiero participar, quiero ver cómo es. Y mm, tuvimos dos reuniones, ahora el 13 de marzo es la tercera, que se hace en Monte, y para hacer el, nuevamente el, el lanzamiento a nivel eh, provincial, eh, aprovechando que viene el Día de la Mujer, así que ese va a ser un, un lanzamiento que, donde va a estar Gabriela, Miquetti y Mauricio Macri. Así que estamos armando esa red, ni bien tengan novedades de cómo vamos a funcionar a nivel local, obviamente que los llamo y si quieren y si les interesa hacemos una nota. Bueno, Aprovecho como? para todas las mujeres que tengan ganas de participar y se sientan eh, identificadas con, con nuestro proyecto, que se acerquen al bloque y charlemos y si les interesa serán bienvenidas. Bueno, con mucho gusto, ¿eh? lo vamos a estar en difundiendo. Muy Te agradecemos bien. mucho, Carola. No, por favor, gracias a ustedes y que tengan buen día.